La mejor. Una realización nacional. No quiere esto, no quiere quiere la paz. Seco es que bien vientre arrancamos. Sí. sí, por. ¿Por qué seco de vientre? Cada vez que te falta alguna línea de diálogo o salís con la andricina es recurrente sí, sí, sí, empezando a anotar un patrón de comportamiento ahí ¿Y que marca anda esto anda todo mal sí. acá en una época andaba todo no hay plata ay qué feo me siento re solo por qué porque no me escucho Sí. estoy acostumbrado bien. al retorno yo llegué bueno, no tenés era, tenés... era Toma, que... a ver prueba esto <risa> ahí tenés otro sentás más roto Qué pica Por favor, boy? compren unos auriculares nuevos, no sé a quién se lo pido. Pero... Deja deja hacer que lo no se puede hacer bueno, mal. Arranca Jolki que hasta la una de la mañana, el último el... día de la semana ya, el último sí, era ¿eh, el no? último Jolki de la semana. Sí. Vamos a ver si viene Nacho, está ocupado, y dice, y estoy trabajando. Si llego hace? voy. No sé, hasta ahora no sé qué hay. Nada santo. <risa> no, a menos que trabaje en su casa, que es lo, creo que lo que está haciendo. ¿Qué? A esta hora sí. Mira, no. nosotros estamos trabajando, la no, verdad. Lo bien, Lo sí, siente... sí. sí. nah, nah, nah. Que no se den cuenta. Me lo voy a poner el curé, pero no sé. Man. Hablando de la clase de gente que anda a esta hora dando vueltas por la calle. Mira, por lo menos está eh, Constanzo, una una maga, un Lisandro Machain, un Maxim Falcone, una tata y un Arito conectado. Bueno, hay mucho rating. Los jueves a la noche sí, sube el rating. Y está... O sea, vi algo re recién sí vi, y los jueves son bariloche claro vi tres minitas sí. no sí. saberlo ver unos camiones nunca una escaña borracha tirada ahí contra un nah. vamos eh, llevando así como claro. un balde de bebida sí. alcohólica viste ¿Cómo que un balde? bariloche se estira sí. balde viste eso balde para poner champagne no, no. Ah, sí. bueno en mi época de bariloche no, no la sí. tuya <risa> ¿Qué, qué había? comprabas balde que eran unas mezclas con sidra y otras cosas y lo um, comprabas en un balde en un balde con pajita era una chanchada, una un balde, en serio, un balde, balde, posta balde tamaño balde balde tamaño poner la botella de champán ahí con hielo pero lleno de, va lleno no, hasta la mitad qué ah, sé yo no un balde de baldear el, la cocina el balde de, de poner la botella de champán eh, está bien, tiene otro nombre parece? no sé, y seguro debe tener una afinada francesa debe ser sí. Todo. Champagne. Mueble y Champagne. cosas finas de los franceses. El chiffonier, el faux Todos los muebles que vos ves en tu casa tienen. Luis, sobre la... el Luis? ¿Cuánto el 15, 15. 15. Solo la mesa ratona que... Opre, tengo. La mesa gata tweet. La, la, la mesa gata tweet. Hablando de franceses. A ver y hablando de la gente que anda por las calles ah, a esta hora ah, de la noche sí. el barrendero. tengo una película para recomendar una película que tiene ya fuera, años. Vale, suena esto. ¿Sí? Fuera, fuera de concurso suena esto fuera así de... como de no, no. no, no, no, las películas no, no. de ayer Sí, bueno, pero no, todos los días son días para recomendar cosas. No, es verdad. Así que... Nosotros somos como un buen amigo que te sí, recomienda sí, sí. una película en el momento. Una película que no venía 24. con muy buenas críticas así de revistas de rock y demás de hace mucho. Uh -huh. Yo no sé exactamente cuál es el año, pero creo que es de... Si no es 99, 2000, más o menos una cosa así. Si una película tiene sus buenos años. Sí. Que se llama Hedwig and Dean Grinch. ¿Sí? Creo Hedwig. que la sentí nombrada en este programa. Hedwig Puede ser, Hedwig y eh, la pulgada furiosa, la fu pulgada enojada, una cosa así. O la pul pulgada hambrienta. Hungry no, no, no, no. o hungry, Angry, Hungry, sí, la pulgada enojada. ¿Qué es? Hedwig es, es la historia, es una especie de musical, ¿sí? Uh -huh. Es un, uno de esos tipos de películas así, bien rockeras, con muchas canciones adentro, que en realidad no es tanto un musical, sino que es una banda de rock con este Hedwig que es el líder de la banda que es una especie de travesti sí o transexual una cosa así Como usted prefiere llamarlo en casa? No, ¿Cómo no, usted no. le produzca menos repulsión señor? No claro porque después te cuenta la historia del tipo sí Ajá. que es un, un como es un, un, un alemán que estaba antes de que caiga el muro estaba tomando sol en pelotas ahí se le cayó un muro encima se el muro no aparece un grone oficial de la marina de la armada americana, americana Y el gron le dice, uh, te llevo conmigo para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se lo quería fifar, va, ah, se lo fifó. Y se lo quería llevar. Y dice, pero la única forma es si nos casamos. Y para casarnos te tenés que hacer la operación. Entonces le hace la operación. Parece que en Alemania no había muy buena, muy buenos doctores en Alemania Oriental, ¿sí? Ajá. Pero no eso podía los dos lados en esa época ya, ¿o no. No, no? no, ah. no, antes de la caída. Ah. Antes de la caída. Estaba del lado Margo. Él, claro. Y... Parece que es un problema así con los doctores. ¡Ah, lo cerraron más o menos. Y le quedó el inch, sí, una pulgada de ah, salida. La quedó. Le quedó un bulto de una pulgada. Cerrado, lo cosieron. O sea, ni siquiera le hicieron un agujero por delante. Quedó así tipo muñeco, muñeco de, de plástico. Sí. ¿sí? Sin nada delante. Pero, no, pero, el... pero con un bultito de una, de una pulgada. de y ahí. Para el... que no sabe, la son dos centímetros y medio más o menos. Ah, dos centímetros y medio. Bueno, yo no me acordaba cuánto era. Eh, entonces es <ríe> la historia del loco que no sabe qué mierda es, ¿sí? Porque no es nada. Eh, con el piso es metido eso? adentro. Claro, pero ni siquiera es un no sé, un un, un travesti o lo que sea, bien operado, eh, mal operado, que un coso ahí. Pero ¿y quién le y se trata de la historia de él con. Por, con eh, ¿cómo es? uno de los pibes se dedica a ser niñera en Estados Unidos, y uno de los pibes que. No que cuida, sino el hermanito, el hermano, de verdad que cuida. Empiezan y tienen una especie de relación medio extraña Es obvio Claro, no, sí, bueno Todo es confuso Empiezan a componer canciones, no sé qué, el pibe después se va, se asusta cuando ve el la Grinch ¿No? Se pega un cagazo bárbaro Y se va, y al tiempo empieza a... Se transforma en una estrella de rock el pibe, cantando todas las canciones entonces es una película de cuantos no de media? Sí, sí, sí pasa mucho pero, sí encima del de hombre araña la mitad mucho. es todo cantada son todas canciones canciones que están buenísimas sí son geniales ah, me había olvidado que era un musical cuando lo hecho. claro y toda la historia es de eh, Hedwig digamos con su banda que a su banda le puso el nombre de Angry entonces, también sí Hedwig con su banda tocando en lugares pero pésimos sí están tocando tocan en en en buffet, así de todo lo que puedan comer que ¿sí? como si como estuvieran tocando en petra ¿sí? Sí, sí tocando las mismas canciones en brasil yo y nosotros cuando fuimos escuchábamos las mismas canciones porque van van siguiendo el tour del otro del que se hizo famoso sí entonces él está tocando el tipo ahí y a las dos cuadras en un buffet están tocando ellos las mismas canciones y diciendo eh, estas son las originales las compuse yo el tipo vestido así con unas pelucas una cosa rarísima chistosa es muy buena. tiene parte graciosa tiene una comedia dramática entonces sí una comedia dramática un musical comedia dramática una cosa así medio extraña pero está muy pero muy buena así que Hedwig así es se puede conseguir en donde en la red, no a lo mejor en alguno de los videoclubs con muchos con muchas películas sí onda alternativa es alguien conocido esa película no sé, el, el, el flaco que actúa de, de, del pibe Es más o menos conocido pero, pero no, no mucho Pero sí, tiene una onda así Alemania de los ochentas Con mezclada con, con, con la cultura Rock tradicional americana Una cosa muy loca Pero muy muy entretenida ¿Sí? Es muy una bien. hora y media que se pasa volando Qué y lástima no poder ir al videoclub ahora Y muy divertidas las canciones Muy pero muy divertidas las canciones Con videoclips o con proyecciones Así está muy muy bueno Hoy andean ¿La viste hoy? Sí, no, la vi anoche. Ah, y por eso está... Ah, claro, está, está fresca. Quería aprovechar a contarla ahora, porque si no pasa una semana y yo ya me lo olvidé toda y empiezo a baluciar. Vamos a escuchar <risa> y no queremos que valuce. No, no, no queremos que vaya, no. ni yo ni nadie. Vamos a escuchar algo de los Beastie Boys, el disco de Mix Up, el nuevo disco de temas instrumentales que sacaron ellos, que parece que dicen que dentro de poco a lo mejor sacan el mismo disco pero con las voces, lo cual. Si lo llegan a hacer, para mí es una truchada, les pierdo absolutamente el respeto a ellos, pero toma, toma. mientras tanto está el disco instrumental. Se llama The Mix Up el disco, el tema es The Rat Cage, que fue creo que uno de los primeros cortes que Be holding my left arm and asking me, "David, are you all right? Oh, what's the matter, baby? Oh, whatever, whatever you, you want." want and I'd be listening, looking through your beautiful eyes. About the car as the radio just keeps from justin to justin and i start thinking that if i made it platinum this year with mass combos or some stuff we're recording in brooklyn then there would be tons of girls harassing me not only jesus freaks or junkies and you'd be dying to come on tour with me and you would ask me and i would tell you that i already have a roadie yeah But that bitch just for fun, 'cause I'd do anything to make you happy, and I would never, ever, ever hurt you, baby. pictures for a website and your sister she went online and then she called me to tell me that I looked pretty tired but I've never needed any sleep and all I need is you and my life and I was sad and I had cried cause I thought that maybe baby you would have stopped loving me but then you went this, this will, will never ever, ever happen happens, baby Sería mucho que el grupo de los ocho sean 10, así pueden organizar cinco. también un Fútbol 5. Lindas ideas para un mañana mejor. Yo la hora de Suecia, Billy. Suecia. Aquí Suecia. está. Y ahora música de Suecia. No Suiza. De suecos como los que usan los holandeses, que tampoco son suizos ni suecos. Y claro, suecia ¿Qué decir, no es nuestro país preferido, el de la bandera celeste con raya amarilla. No, al revés. El de fondo es celeste y le cruzan raya amarilla. Sí, ah, es verdad. se cruzan, sí. va. Claro. ¿Viste es cómo? Pero no celeste, es azul, un azul clarito. No, celeste. No, azul, azul Celeste, No, no, no, bola no, no. no. Y Bueno, eh, ch... celeste es la de Argentina. Ah, po, po, pero también pero para eh, mí celeste, no, es... no para mí celeste. Es bueno, no vamos a entrar en ese tipo de discusiones. Y nuestra, y nuestra flor, eh, ¿cómo es Saibo? Que no hay en ningún lado. Bueno, es una polémica. Y tres ciudades de Suecia. Estocolmo. Sí. Upps, ¿Cómo? No no sabes ninguno más no no qué de los suizos Suecios. suecos sueco bueno, ¿Qué el no? sueco ¿Qué hablan? my darling you oh, se llama tal. la banda de hoy la banda sueca de hoy sí my darling you, you. tiene una página una página web www.mydarlingyou.com sí dónde ellos tienen un montón de singles y eps editados Sí, uh -huh. Porque, Como siempre decimos, en Europa se siguen editando ese tipo de discos. Sí, un disquito de cuatro o cinco temas o los singles que vienen dos o tres temas y la gente lo compra. Lo bien que hacen. Van y se gastan cinco euros y qué se son cinco euros. Temas. Es lo que te da mamá para ir al colegio. No sé cuánto le dan. Ahí en, está, Suecia, bien, en Suecia, en Suecia le deben dar bastante. Ta... ¿Si eso es celeste mm. Billy? Qué te pasa? es celeste. <risa> eso celeste es que te cueste, es celeste. No, Tienen un disco, tenés además razón, tenés razón, no es muy ¿Sí? Que se llama I will exclude you with my body language Con ¿sí? mi lenguaje corporal Es, es, el, sí, es, el, es su último EP ¿sí? Te voy a excluir Te voy a hacer sentir excluido con mi lenguaje corporal ¿Sí? ¿Qué te hace? No Exacto, sé. un pack, fuck you. No, no, pero es más un Te voy a insultar con mi lenguaje corporal Te voy a excluir bueno. es, es darte la espalda, por ejemplo ah, ah. O hacerte cara así ah. ¡oh, qué boludo Ese tipo de cosas. Claro <risa> Ahora ya sabes exactamente qué no, quiere decir tejudo, ¿no? porque dije lo que estaba pensando mientras hacía la cara, está claro, claro entonces www.mydarlingyou.com y desde ahí se pueden bajar, como es una sanísima costumbre de la gente de Suecia, te regalan sus MP3, te regalan su música, porque son buenos, Yo Y recuerdo porque cobran un buen seguro social, ver, estaba en la provincia de John, Co John Coping, ¿John Coping? John Coping. no rinco? esa no la conozco. Así que en www.maidenlingue.com se pueden bajar este tema que vamos a escuchar. ¿Y eso lo hiciste? Bad Times Are Wrong sí, obvio por eso. ¿Lo hiciste así o lo hiciste de otra forma? Lo hice así. Fuiste a mi urba a uno de esos. Fuiste donde la fuente gratis. A ellos, claro. ellos se enteraron que voten el tema, sí. Haciendo Bad Times Are que arranquen las malas, claro. La música que escucha Billy, La música que escucha Billy, Yo no la escucho, y Ejka sobrando, Ajk, <risa> por favor, Encima no estás escuchando, Querés escuchar, toma, escuchar. No, no me llené de cera, le voy a por favor. Lo único que... Ah no, pero tampoco quiero dejarte así. No, pero está bien, yo me haces un favor. No, <risa> eh, tantas, tantas maneras. Bueno, eh, las la ketchup. Ahí está. Las ketchup. Claro, y el, este. ¿Son es... las ketchup o ketchup? Las ketchup. Ah, sí. ¿Las ketchup? ¿Cómo le dicen en España? Las ketchup. Apenas las encuentre los... La Ahí se la la T o las quechu Bueno, mira, me quedo con Wikipedia, viste Las quechu Allá por el verano del domingo Surgían estas, estas tres españolitas Que en su momento eran tres Sí Después ahora Espera, surgían A mí me parece que es Una palabra que no, no se aplica en este caso Porque surgir para surgir uno tiene que venir de abajo Yo creo que las quechu fueron de una generación espontánea, ¿sí? ¿Sí? Claro Ese, ese, ese don que tiene el... Pop. Claro, y como hicieron pop Hicieron prop Y desaparecieron de vuelta Bueno, pues pues ¿Sí? son una de o sea creo que una de ellas no sé estoy batiendo creo que sí. pero vamos a hacer que, que se sí. porque se si las conocía o sea si, le, si eran conocidas no así uh -huh. como tenía ah, como el mote de el mote claro de? mira qué bien el mote, sí, ¿qué mote como eran las hijas del tomate que era un tomate o oh, si sí, sí, le decían tomate el tipo este era sí. un guitarrista famoso en españa entonces venían apadrinadas era. apañadas por esta era persona muy borracho ahí. entonces se ponía todo colorado y era gordo cabezón y le decían el, el tomate sí, la tomatina le habrán pegado mucho tomate en la cabeza y quedó del tomate o venía de la tierra del tomate pero bueno, pues los españoles son medio medio copados para esa cosa están como pasados de rosca La monarquía hace eso, la el gente de Merca. Te, te hace festejar cualquier cosa, y el día de la pambalina, el día del limón. Entonces allá por el año 2002. Sí. Y toda la, Porque es muy copado cuando pasa con estas banditas. Con estas banditas. A mí me da la sensación de que fuese mucho más. sí, pero fue, entonces, Todos los artículos que hay sobre las quechua hablan de este verano eh, se viene el tema del verano viste como esa cosa que realmente estaba todo como decís vos popeado no sí. Esto ¡fua! explota ahora y así como explotó ¡fua! se vendieron 12 millones de discos claro y una guasa que fue el año siguiente de la macarena más o menos o, o, o, o mucho después. para mí fue después pero no, no, no, no sí, mucho sí, después fue pero la macarena tuvo me parece que tuvo como dos etapas la macarena estuvo antes pegó más o menos y después la macarena volvió todo en las elecciones presidenciales ah. Y ahí como que de nuevo Macarena. Creo que tuvo un tiempo que Macarena fue algo para los latinos. Y después Macarena fue boom mundial. Tuvo como dos etapas. Pero ya lo hablaremos en otra oportunidad. Bien, bien, bien. Había esas cosas, viste, como eso. A lo mejor no se esperaba que le fuera también al resto del mundo. Por eso hay dos videos. Siempre que pasa dos videos, porque diciendo, mmm, este video no va a pegar en otro lado. Así que vamos a hacer otro. Hay uno, claro, uno internacional y claro, uno español Había unos truchanga así, plano, o sea, así, sin sin cero esfuerzo Con ella sí. de tres, un planito de ella haciendo las coreografías uh -huh. El disco venía con un DVD eh, Por aquel entonces, que tenía las coreografías para que vos las bailaras Porque tenían un pasito el tema conocido Qué desperdicio de DVD ¿Cuánto? ¿12 millones de DVD tiraba a la basura con eso? ¿Qué yo? Sí, <risa> sin ponerlo Y, y bueno y el disco bueno y después hicieron un tema que era como Las quechumas atendiendo un bar de playa como que lo abrían sí. y se el la, postal, la el internacional o sea, eh, el tema base de Las Quechú que es sí. y otro es un rap rap y light claro el delirio del rapero no más quiero quiero jugar algo que sé yo es una canción larguísima Sub insoportable Enzo, que cómo larguísima es larguísima es insoportable y es densa para mí el primer rap boh. real Postas pero y son... verdadero, auténtico sí, pero es de la historia. No, es son los nueve minutos, mejores nueve minutos de la historia, de la historia, de la historia rap. del rap. No sé, no sé. A mí me gusta no, pero pero no, el like. Yo lo tengo en una colección de gente. Fantástico. Pero no es, es demasiado. No, no, de ninguna manera. Bueno, escúchenlo en casa. Demasiado busquese... es escuchar 30 segundos de las Sketchup. Y ya vamos. Va. Entonces vamos. Este tema eh. están volviendo las ketchup uh -huh. y después participar en un concurso que que es en el nivel europeo que se llama Eurovisión en claro. que cada país manda a un sí. representante, se vota en cada país, quién quiere y qué que tema, entonces las ketchup ganaron con este tema que la claro. verdad no sé se llama un Bloody Mary que tiene que haber habido algo mejor para... no, no te creas no, miralo, bueno, y y bueno y las ganó, ganó, hace... la ganó la representación de España después la Eurovisión quedaron 20, eh, en la posición 21 Ah, chanta. Pero de España quedó en, 20, en el primero, o sea, Si de España, si con todo lo que viene de España, está bien. Es... Ahora son cuatro las quechu No sé si sí. le importa. Y no el tres. gordo, el tomate, no incorporaron las No sé, no sé qué no no sé hacía falta que se sume más, no sé. A lo mejor trajo el tema este, la verdad. Vamos a escuchar eh, otro que fue. Porque estuvo el gran hit y estuvo el.. El coletazo, el que viene el tema segundo, pegadito. El con, el, la... con el que roban claro. un poco, así rasquetean hacia abajo. Fue número uno y la... Que si quiere la, que la pule y después vamos a rapidito, vamos a eso, vamos a rapito, pues, sí, Siento lucho Avilés <risa> presentando ahí a las la azúcar morenas me deprimió bueno, profundamente ahora, ahora viene lo posta que el trabajo de producción porque como YouTube, Natalia Oreiro pero cantado con acento eh, español Pispeando en el YouTube sí. me, me, me, me percaté de sí. que había una versión en inglés del tema de la Cereje ¿Sí? y que decía es lo mismo que, <risa> Así que... traducía a Cereje el primero Guille, el primero dice el que está en inglés bueno eh, ponerlo pero adelantarlo bastante dale guaso así adelantarlo 50 segundos porque el primero empieza medio raro y escuchamos un poquito de la versión que no escucharon todo esto sí <risa> justo el escribillo. como que viene y produjo y ya lo dijo? ahora ahora hablan en inglés cualquier momento gracias Dios, no lo escucho porque estás robando mis por to the bus. No, Many think it's blue hair how he comes and disappears, every move will hypnotize you. Some will call it chuleria, lady, others say that it's a real rest of Bro, broke eat and he's an eye and love is no, ¿se ¿Por qué no pegó acá? Hablan tan mal que. Precio, tiene... Precio, precio, precio, precio, no que tiene más onda que el, el original. Uh, podría haber dejado esto. Si te hizo sonreír, mira, tengo una. No, no entendí la... nada, no entendí nada ¿Pensabes? de lo que decían. Parecía que están hablando en otro idioma, un idioma inventado. Y vasco. Habla... Cuando el español no de... entendés le decís que es vasco. Sí, o un jeringoso español, no sé. Jeringoso. Somos mopo. Siempre quise aprender a hablar jeringoso y nunca hay Rosa <risa> el otro pero no tiene sentido entonces ahora sí escuchamos el posta de original version en el corte... de vive Tarlo, de vive <ríe> escuchamos eh, la serie G original que tanto supo hacernos bailar en y usted noche. mientras tanto se hace cuenta que está escuchando la vida durante el 2002 ahí está, escuchamos el posta ah. Producción de Yolki Palki se automedica. Una marea de Nachito se hizo la ratatouille y no vino hoy. ¿eh? Ay, qué lindo. Ratatouille, Ha pegado a ratatouille. ¿En nosotros? Sí, sí, sí. Estamos tratando de imponerla. Cada vez que uno un... diga rata o dentro de una palabra, qué ¿sí? pero feo, qué esfuerzo Si uno vale. dice pero rata, rata, pide una pero ratatouille", pero ratatouille? Siempre. Cada vez que dice rata, tiene que cambiarlo por ratatouille. Y ¿Sí? no, Pixar está... nos está pagando. No, Pixar no, no, sé quién es. Vamos con una Pixar. No se está... Nos está pagando para hacer esta especie de campaña guerrilla a favor de Ratatouille. Trabajo hormiga que le dicen. O sea, claro. Nuestro pequeño lugar nos va metiendo, va metiendo, va metiendo. Y después la gente P pide Ratatouille. A desvió, quien quiera que se desvió de su fondísimo claro. gigantesco de fideicomiso o banco gigantesco que deben tener, un, el 1%, de el su no, 1%, pero... No, una chillonada. Un no piso más. Esta radio, un 1%. Una chillonada de dólares. Nosotros llegamos a Ratatouille cada 30 segundos. Entonces Nacho se hizo la Ratatouille y yes. nos mandó, nos no recomendó, Las nos palabras. recomendó. No, no, no, no, Eso y dice, me no, bájate acá y pon este tema. Bueno, seguramente era lo que iba a traer. Así que lo traje. Entonces, se llama Tilda Flippers la banda. Sí. sí, una banda de pibes que se deben dedicar a eso, ¿no? Ir a, a, a patear los flippers hasta que no, se ponga no, tilt. No, no, no. Y no, no, no. Se apaga todo y perdés la pelota. Ajá. A menos que te ponga el otro tilt, el tilt más jodido ¿Qué? Que cuando las amarreas mucho y perdés todo el crédito Ah, no sabía, no sabía. El, no me acuerdo cómo se llamaba Mega tilt iba? No, no, no, slam no, no Bueno, no me acuerdo cómo era Pero era, era un tilt, el es el tilt más jodido ese, ese no se vuelve Te roba todas las pelotas El otro te hace perder una nomás ah. De ese no se vuelve, no, no, no, no Se apaga y se prende y insert coin, insert y coin, insert coin, y y insert coin, insert coin si sí, te cagan a pedo. Si te ven, te cagan a pedo. Todo, todo. Bueno, los tildas Flippers, sí. de acuerdo a lo que dicen ellos, sí, se describen como una banda que mezcla trans. A ver. ¿Sí? El trans. La electrónica del palo, así... El escrimo. Mm. ¿Sí? Que el escrimo es... Viene del hardcore, viene el emo. ¿Sí? El emo que es la, el... el Especie de derivación así de hardcore, así más emotivo, emocional, ah. de ahí emo. Y el escrimo, que es como el emo, pero gritado. <risa> y gritan así. Y, y con la música. Bueno, eso es el escrimo. Sí, y están todos llorando. Y el rap cristiano. flauta. Sí, que cristiano en realidad es... Todo le puedes poner a cualquier cosa, le pones Cristiano atrás y es lo mismo, Digital. nada más que con letras que hablan de Jesús y la salvación y demás. Muy Así bueno. que vamos a escuchar los Tila Flippers haciendo Digital P, la banda recomendada por Nacho que nos mandó para hoy. Gracias. China. Segundo un oficial de policía, la información de la agencia de noticias Reuters, explosivos que destruyeron a la corte de justicia en Mingle County. En la provincia de Ganso, fueron detonados por. I'm oh, gonna know. Voy a amar hasta matarte Marcela Yolki y Palki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 for the exit but she's running for the streets outside all you saying is she screams down the line the band weren't very good and i'm not having a nice time i don't want to hear you kick me out kick me out i don't want to hear you know kick me out, kick me out. No, it's, perfect, it's amazing though so all that's left is the proof that love's not only blind but deaf Quería mucho que los novios cumplan tanto como los chongos. Yolki Parki, lindas ideas para un mañana mejor. Recuerden, este sábado a partir de las 0 horas. 0 horas. Sí, o de las 12 de la noche. Ahí está. Ahí en Sarmiento 1039. Va a haber está, está la fiesta New Wave. Con música New Wave, obviamente. Música Punk. Ahí y tocan los Daddy Rocks. Ahí está. Ellos Y lo pone música así. Y los Daddy Rocks tocando. ¿Quiénes son los Daddy Rocks? Los Daddy Rocks. Los Daddy Rocks. Yo los no? bueno, Nacho, sí. alguna vez. Muy bueno, no te gusta Daddy? Son los nuevos son Los nuevos, de los nuevo, no, no, no, no, nada, no, sé qué iba a decir. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Hasta el lunes, esto fue Shorty Pal, y nos despedimos con lo que venimos presentando la semana, el disco Our Love to Admire de Interpol, lo nuevo de Interpol, esto es All Fired Up. Hasta el lunes. Hasta el lunes. I'll leave you with restless liars and dealers on the take. And I can read you like a gum. you watch this meaning how I'll sweat and shake. I'll take you on, I'll take you on, I'll take you on, I'll take you on, I'll take you on. Oh, I'll take you on, I'll take you on, I'll take you on, I'll take you on. I'm going to you with these eyes of the line, no crush, no star. I can bind you with your no ties so and leaks and watch you fall. See, I got this song. It's. a piece of faith.